Bueno, sí, exactamente, hoy es el día de asunción de las nuevas autoridades, también de los consejeros directivos, eh, todos fuimos proclamados el día 28 de mayo en el Consejo Superior, y bueno, ya a partir de una sesión extraordinaria que hacemos en el día de la fecha, eh, vamos, a, vamos a dar inicio a un nuevo periodo de gobierno. Bueno, recordemos alguna de las propuestas no que fueron de la campaña, no para lo que se espera para este nuevo mandato. Sí, en realidad nosotros tenemos como dos grandes ejes, uno es la continuidad de algunas políticas que creemos que han sido los aciertos, y nos han permitido insertarnos mucho más localmente y regionalmente y por otro lado tratar de llevar adelante algunas correcciones sobre la gestión anterior que creemos que más allá del esfuerzo que hemos hecho hay cosas que todavía faltan y desde ese lugar es que hemos construido un espacio político mucho más amplio, mucho más plural en donde va a haber mucha más gente que va a poner todo ese esfuerzo para poder llevar adelante digamos todo esto que pensamos para mejorar el curso y, y, digamos, y darle todo lo que se merece a la comunidad universitaria. ¿En un contexto en que las universidades son, eh, bueno, amedretadas, golpeadas, no, no solamente eh, presupuestariamente, sino también, digo, en cuanto al prestigio ¿no? de la universidad pública? Totalmente. Nosotros partimos de un principio que es inalienable, e irrenunciable, que la universidad pública es gratuita, laica, participativa, inclusiva, y son principios a los cuales no renunciamos eh, ni vamos a hacer jamás. De ese lugar eh, pensamos administrar todos los medios para poder hacer los recamos correspondientes. Como vos bien planteás, el contexto nacional es complejo. Eh, no digo que hace peligro el funcionamiento de las universidades, pero hace... un Pensar en una profunda reflexión acerca de la función que cumple en la sociedad y en la inclusión de los distintos sectores sociales. Y de ese lugar es que nosotros pensamos trabajar y poner todo lo que tenemos a nuestro alcance para cumplir con ese gran precepto que es la inclusión sobre todo de aquellos sectores que por ahí no tienen acceso a otras organizaciones. Nosotros como universidad tenemos ese gran compromiso tenemos ese gran deber y que no podemos renunciar bajo ningún punto de vista. Desde ese lugar y desde esa filosofía a la cual pensamos llevar adelante es que comenzamos esta gestión. Muchas gracias. No, gracias a vos.